Amables oyentes, refiriéndonos siempre al Islam, queríamos hacerles notar que el Corán, como libro sagrado del Islam, describe, o mejor dicho, contribuye al nacimiento de una comunidad, de un espíritu de cuerpo, porque existe desde los principios del Islam una lucha contra el paganismo, un enfrentarse con las dificultades y la austeridad de la vida de los primeros tiempos, el orgullo honesto de sentirse el pueblo de Dios, etcétera Todo esto contribuyó y contribuye a unir a los musulmanes. Hay una cantidad de reacciones comunes, de reflejos defensivos ante cualquier amenaza. Estas cosas son asoman por todas partes y se comprueban frecuentemente como una expresión del sentimiento común. Dirigiéndose a Mahoma, hay un pasaje del Corán que dice «Él es quien te ha fortalecido con su auxilio y con los creyentes cuyos corazones él ha reconciliado. Tú, aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra, no habría sido capaz de reconciliar sus corazones. Dios, en cambio, los ha reconciliado. Es poderoso, es sabio. También leemos en el Corán otra expresión, recordad la gracia que Dios os dispensó cuando erais enemigos, reconcilió vuestros corazones y por su gracia os transformasteis en hermanos. Como decíamos recién, estas expresiones han favorecido el espíritu de cuerpo, como dicen los franceses, el esprit de corps, uniendo a un pueblo que tenía sus enfrentamientos y sus divisiones internas y en cierta forma las conserva, al menos en algunos sectores del Islam. Pero hay algo notable en el sentimiento que refleja el Corán cuando dice, dice, sois la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado. Y los observadores de los problemas políticos, territoriales, económicos, culturales de estos años, comprueban que efectivamente algo une a los maometanos, algo que los hace sentir de la misma manera, ...o reaccionar de la misma forma aún en las múltiples variedades de su expresión. Por eso, en la perspectiva musulmana, la cumbre de la historia de la humanidad... ...la perfecta realización del plan divino es precisamente la comunidad del islam. Porque ellos creen que fue preparada por Dios con una serie de ensayos, porque varias comunidades particulares habían nacido alrededor de los enviados que Dios les había mandado. Pero esas comunidades, esos proyectos, esos esfuerzos fracasaron y la lección de su fracaso permite, desde el punto de vista del islam, apreciar mejor las cualidades de la actual comunidad musulmana. Nuestros docentes tienen que comprender esta conciencia típica de los numerosos pueblos que están vinculados entre sí por las convicciones del Islam. Porque el Corán presenta a la comunidad musulmana como la comunidad del fin de los tiempos. Y hay en esto una gran similitud, aunque desde otro ángulo y con otras perspectivas con el concepto de la iglesia que prevalece en el cristianismo. La iglesia también se siente la expresión del pueblo de Dios de los últimos tiempos. Y se siente también una comunidad que constituye la perfecta realización del plan divino porque se llama a sí misma iglesia el cuerpo de Cristo, la esposa del Señor. ¿Qué pasa con el musulmán? Habla de Mahoma como quien fue primero enviado a predicar a su familia, a sus parientes, después a la Meca y luego a las ciudades de su alrededor. Y es presentado explícitamente en el Corán como enviado a todos los hombres, en particular a los cristianos y a los judíos pero dejando de lado este último punto Mahoma parece tener el mismo enfoque que plantea el Nuevo Testamento cuando nos dice que Jesús mandó a ser discípulos a todas las naciones predicar el Evangelio a toda criatura ser testigos primero en Jerusalén en Judea, en Samaria y en toda la tierra esta proyección esta perspectiva misionera y evangelística es precisamente la misma que desde otro ángulo, con otra óptica, nos plantea el Islam. Mahoma ha sido llamado el profeta de los gentiles. Y esta expresión a veces da lugar a un error de interpretación. Porque muchas veces la palabra que se usa para decir gentil, Puede significar analfabeto o que no pertenece al pueblo que tiene escrituras reveladas. Pero en realidad el gentil en el concepto musulmán es aquel que ha recibido escrituras reveladas y se opone a ellas. O al revés, que se opone a aquel que ha recibido escrituras sagradas, por supuesto, reveladas por el Altísimo. Fíjense ustedes que, según una leyenda, según una tradición, cuando los bizantinos fueron derrotados por los persas, los paganos de la Meca dijeron a los musulmanes «Vosotros y los bizantinos sois la gente de la escritura. Nosotros y los persas somos gentiles». Es imposible decir que los persas, con toda su cultura tradicional, fueron unos analfabetos es decir la palabra gentil no era sinónimo de analfabeto el texto significa en ese relato que los persas no pertenecían al pueblo de la biblia también destacamos que la persona misma de mahoma desempeña un papel importantísimo en el corán porque es un tipo de profeta que se encuentra representado antes en varios profetas anteriores. Por ejemplo, cuando el Corán se refiere a Noé, casi todas las palabras puestas en los labios de Noé podrían haber sido pronunciadas por Mahoma, excepto el hecho de que los oponentes mueren ahogados y que su aniquilamiento es total, el resto no. Sería difícil de aplicar a su predicación porque el Corán para el Islam es la escritura tipo descendida de los cielos y los musulmanes ven las otras escrituras anteriores a la luz de ese modelo. Por ejemplo, los evangelios de los que habla el Corán son presentados en el fondo como un anticipo del Corán, como un libro dictado desde lo alto a Jesús. Y continuaremos en la próxima plática, amables oyentes, porque hoy terminó mi tiempo. Gracias.